Se irrati ostidau, dana radioformulea, selango puta mierda Pincha lairola, colega, 107.5 FM Barazki bizidunak, ortuaren alde izkutua Saka tus raíces y deja de vegetar penitentzerioa, kartxelen tartean legitimatzen denera eragile honek, biolentzia erabilteko baimenaren jabe da. Biolentzia hau, presoen gorpuz eta harimeltarantza sistematikoki bideratzen delarik. Modu berean, bere ustezko helburua inoiz lortu ez duen instituzio baten ordezkapena, lotxe eta deskreditoa gaz darabilen eragile hau, sufrimenduaren produkzioa kudeatzen dauuen makinaria bezala aeri da geuz eta sarriagotan. Poterepeneitenxeari hau autonomia batega zoritztzen da, presoek indiskriminatuki jasatan dabien violenttzearen konplize bihurtzen delarik. Fukoltek esan moduen, zigorraren merezi dun izatea itxusia bada, arean itxusiago da zigortzea. Horregatik, zigorra, Sistema penalaren parterik iskutuena izatearen joera hartuko dau. Naiz eta epaile batek pertsona baten inkulpatzeagaz harro egotea posible dan, sigorraren ekzekuzioaren betebearra delegatu egingo dau beti. Zigortzearen aktua borreroen um, umilazioa bat, baitakar. Gogoratu, borreroek irudi ikonik, borreroen irudi ikonikoak beti daroala urpegia estalirik. Botere judizialak orduen Sigorrarekiko distantzia hartzean dau. Kartzelen harresi tartera mugatzen delarik, modu sekretu batean sigorraren kudeaketa kartzelaren eskuetan geldituko da. Askatasun gabetzeak sortzen duen sufrimendua ekoiztuko daben botere penitentziarioren eskuetan geldituz. Baina sistema penala modu integralki baten ulertuteko, ezinbestekoa da kartxela zaratago ikustea, begiratutea. Justizia, polizia eta batezbe legegileak nortxut direzan, ze diskurtso deukien, ze tolerantzea edota errepresio maila eta nor toleratut edota erreprimituten da bienetaz, oartaraztea, funtxezkoa da. Bidea jarraituteak, Orden sozial dominante a mercatzen dabien edo zeineragile kontrolatzeko beharrezko direzan baliabideen artean sistema penala dowelaren konklusioa erango gaitu. Sigorrak ez da ubiliga ilegalismoa reprimituko, bereiztu baizik. Ilegalismoen segregazio honetan polizia dekogu lehenengo filtro moduen. Botere legegileak seinalatu poliziak eizatu kartxelak bifuntzio markatu daukoz. Alde batetik, emesortzigarren mendeak mendean ernetutako marginazio soziala kudeatu. Eta bestetik, emere txigarren mandean sortutako sistema penal modernoaren zigor ikoniko moduen jogatuz. Gutxitan leporatzen jako klase sozialen segregazioaren erantzulearen rola. Arean gutxiago, zergatik eta zertarako sortu zan edota Naiz eta bere bere diskurtu ofizialak markatutako helburuetan porrot nabarmena jaesan, ez dala bere kontinuitatearen zalantzareki finten. Naiz eta zorrera kapitalismoaren barnean ez izan, berekiko lotura agerien dau. Ordenburgesa bur mehatxatzen dabien sektore soziala baitu eta ekoizpen sistemara langile domestikatu bezala bueltatzeko bete beharra deukon eragilea da. Itun soziala apurtu duenak bere askatasunaren gabesiegaz ordeinduko dau egindako kaltea. Kontutan hartute, kapitalismoak espropiatu ez dozkun bisibide bakarra gure lan inadarra eta bere balioa merkantziak ekoizteko behar den denbora sozialaren arabera neurtzen dala, konklusioa argiena, Gure denporagaz, edo hobeto esan da, gure denporaren pribazioagaz ordainduko dugu sortutako kaltea. Sentsu honetan, ondori azte, ondorio estatu litike, estatu modernoaren bete behar ekonomikoen artean, sortutako kaltearekiko proporzionala dan kobratxe sozial hau kudeatxearen, kudeatxearena dauela. alde batetik, estatuak sigoraren legitimazioa ere deuko helburu. Sigor justu baten diskurtzotik, Erabilgarri dan zigorra, zigorraren diskurtzora transizioa egingo dau. Horrela, normak transgreditu egin duenaren normanakoen erreforma bultzatuko da. Positibismoak, gorputzekiko eragina esesik, harimekiko eragina ere bilatuko dau. Delikio ugilea, disziplina zientifikoen ikuspegik batetik ikertu eta landu egingo da. Sientzia, zigorraren zerbitzura ifiniko da. Korreksionalismoa edo sistema korreksionala sortuz. Positivismoak andamiage anam, kontzeptual bat sortuko dau. Delinkuentzia eta segurtasun ziudadanoa moduko kontzeptuetan bertebraturik. Kartzela, berede dimentsioa egin ejemplifikatzailean, disa, disuazio metodo bezala aurkezten da orduen. Ekoizpen prozesuaren barnean egon beharko litikenen jokaera domestikatuz. Alere, gaurre eguneko estatus sozial, sozialaren krizia kontutan harturik, ekoizpen prozesuetatik kanpora gelitan direzan sektore sozialak kudeatu eta segregatzeko erraminta erremint, gadekogu. Kartzela, beste instituzio sozialetan kudeapen arrakastatxu bat lortu ez direnen, baik eta instituzioaren definizioa gaz bukatuko dugu gaurko sarrera hau. Horaztio, ez domeka baten barazki bizitunak saiora eundazazpi.bost, Irola Irratian eta, bueno, gaur kartzele inguruko saio bat proposatzen dizu egun e, kartzeleak apurtu entzunoi dugun eslogan horre ningunuan sakontzeko asmoz, eta gainera ba, elkarrizketa erar batekin gaurkoan Fernando Etorriko da tokata.info kolektibokoa Jon, zezer? Bai, ba, gian e, Fernando entzun ingo, ingo zuen e, ba, amen, e, guretzean e, irola erratian, ze izen be, eguestenetan usteot dala bederatxietan edo inguru e, berak bez, aioa aiten dauela, tokatai fuga e, ba, mugemen du antikartxelarearen e, gaineko ba, barrisek eta boletinek e, moten dauzinak eta oso interesgarri ze programea, eta, bueno, bide batez e eh a entzuteak. Uhum. Eta bueno, ba, beste barik eh emongo dotzagugu eh paso urrengo sezinotzoari elkarrisketarenzu baino lenau, albistetxoena. Badakizue, eh, asteko barazki salda. Ordua. Asteko barazki salda. GASPALDI Bueno, ba, espaldi seguramente entxungo zuen eh, Operación Araña Barnean einkulpaturik eh, elitu zen, ba, Cesar Strauberri defkondoseko abeslarize, ba, oina entxundugu, eh, eh, ba, barrizeza, selan, selan eh, kondenatu indabien ja definitivoki urte betera usteot e, eh, ba, biti bak eh, iraintza gatik, ez da? Bueno, ba bueno, ba, e, adierazle moduen ataragu barri hau, ba, sistema punitiboa, ba, ja, e, ba, bere diskurtzoa apurbete zabalduten dabilela, e, mediotatik, ba, beste batzuk, eh, beste bat, diskurtzo batzuk galasoz, ez? Da bueno, apurbete e, hori bizibilizatzea. batez e, e, Euskal Herrian ere badaudela pertsona batzuk epaiketa berdinaren zain e, operazioa arañaren inguruan. Beraz, e, batzuk ba, e, badakit jaso dutela sententzia bat orain dela gitxi, ama sortzi jabetekoa eta uste dut. Eta beste a, adibidez alfredo, erre-arria, pues, zain dagoela, oseak besarka da euren txako eta animoak gaionen inguruan e, e, e, arduratuta gaudelako denok ever do. Bueno, eta beste albistetxo bat, e, jakin dugu, topaturen puntu eusil e, atarian ikusi dugu e, e, Euskal Herko Bigure Feministak edo egiten duela e, espetxe e, martxa batetan parte hartzera, antolatu egin egindutena Hotsaleren emabosterako eta joango dira baiadu lidera e, bueno, ba, e, salatzera ba, emakumeek bereziki bizi dituztela e, e, goera eta eta E, kondizio oso txarrak ezpetsetan, ez tal? E, e, horri alde perezi bat zabaldu e, dute e, aurten amabosgarren urte horrena egiten dutenez ba, aurtenko e, e, kintal, e, kit, ekitali guzti eta ekintza guztien inguruan informazia jasotzeko eta bertan ba, e, hau ere aipatzen dute eta dena saltzen dute eta badago e, izena emateko eta espetxetarako martxa honetan parte hartzeko ba, esteka bat eta formulariotso bat beraz bisitatu webborrik hori. Al Carrisqueta baño Lnaol, momento musical txikitsu bet, Johnny Cash eta Fol Folsom Prison Blues. A I hear the train a coming, interroll and around the bend. And I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom prison, and time keeps dragging on. But that train keeps a-rollin' On down to San Anton When I was just a baby My mama told me, son Always be a good boy Don't ever play with guns But I shot a man in Reno Just to watch him die When I hear that whistle blowin' I hang my head and cry That there's rich folks eating in a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it come. I know I can't be free. But those people keep' a moving And that's what tortures me. Farther down the line Far from Folsom Prison That's where I want to stay And I'd let that lonesome whistle Blow my blues away Emanzipaziorako komunikazioan zakontzean eiko zenukem Noizbait komunikazioaren inguruko gogoetarik egin duzu ikuspuntu de kolonial batetik. Ba, etorzaitez, marienean, basauriko emakumen etzean, antolatu dugun entre medios i miedos por una komunikazion feminista tailarrera urtarriaren hoge eta iruan, bost terdietatik sortzi tardietara. Informazio gehiago iru.ubikoitz.pazkondignidad.org webkunean. realismoa, kartelak, feminismoa, okupazioa, antiautoritarismoa, euskera, migrazioa, ekologismoa, LGBTi mugimendua, sorkuntza librea, autogestioa, talismoa, asamblearismoa, Edabide askear, errepresio, ekonomia sozial eraldatzailea, luta antikarcelaria. Propuesta de lucha colectiva para ser difundida y debatida dentro y fuera. Con Fernando de Tocata. Parás-El pues Hoy trataremos de visibilizar y profundizar en unas dinámicas que se están llevando a cabo en el movi movimiento anticarcelario. A partir de una propuesta que se publicó y que se está debatiendo y poniendo en práctica desde junio del año pasado, la cual se recoge en un texto que ha sido difundido por varios medios afines y que lleva por título «Desde dentro, propuesta de lucha colectiva para ser difundida y debatida dentro y fuera». Texto que podréis encontrar entre otros medios en tocata.info. Para ello, y para profundizar en este tema, tenemos al otro lado del teléfono a Fernando, Participante del proyecto comunicativo Tocata y Fuga Y compañero de esta radio también, que suena en esta radio Buenas tardes, Fernando Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Muy buenas, muy buenas. A ver, decíamos que hoy vamos a hablar de cárceles y de una dinámica de acciones de resistencia, de denuncia y, bueno, a fin de, cu de cuentas, pues eso, de lucha contra las cárceles. Haremos un repaso de cómo y cuándo ha surgido este espacio de lucha y en qué ha consistido, resultados y consecuencias y demás. Pero, si te parece bien, Fernando, creemos que es importante hacer un breve apunte de la situación, del contexto. Es decir, sí. Fernando, ¿por qué, ¿por qué hay una lucha anticarcelaria? ¿Podrías hacer un repaso rápido de las reivindicaciones más importantes? Bueno. Eh, eh, los motivos por los que por los que hay o debe haber una alto anticarcelaria están se quedan claros en la tabla reivindicativa de esta propuesta y en la propia propuesta que hay que decir que ha sido redactada y viene de dentro o sea por presos ¿no? eh, la cuestión es que bueno eh, los motivos pues podemos para para, para, para enfocarlos eh, usar como referencia Eh, ...la lucha contra el FIES, ¿vale? Y la, ...y la... ...la tabla... ...bueno, las cuatro reivindicaciones... ...de la lucha contra el FIES, ¿no? Ni FIES, ni dispersión, ni enfermos en prisión... ...y el tema de... ...de los... ...de las grandes condenas, ¿no? Pedían la limitación... Eh, ...o sea, el máximo de condena en 20 años, ¿no? Esto era, pues, en los años... ...99-2002, ¿no? Entonces, si vemos... ...cómo les ha ido a estas reivindicaciones... ...en todo este tiempo en eh, el, el, el fies pues no ha hecho más que, más que agravarse la situación es decir o sea el, el, la cárcel la administración carcelera eh, dispone de un margen de arbitrariedad para, para los malos tratos y las torturas y la violencia contra los presos mucho mayor, un margen de impunidad enorme luego la dispersión pues se ha institucionalizado y es un instrumento que utilizan pues para desarraigar a los presos para debilitarles, sobre todo para impedir que se forme una comunidad de lucha, o sea, para que los presos no puedan tener relaciones entre ellos, no puedan tener relaciones estables con la calle, no se puedan comunicar y los están siempre moviendo de un lado a otro pues para volverlos locos y para castigarles simplemente por ser rebeldes. ¿no? Eh, ni enfermos en prisión, por pues la situación sanitaria es es catastrófica, o sea, eh, catastrófica es la palabra, eh, hay un abandono sanitario, ...terrible, por la cuestión de que no se sabe muy bien... ...si las competencias de sanidad penitenciaria... ...corresponden a la administración penitenciaria... ...o a las comunidades autónomas... ...pero es una situación que se ha creado a propósito... ...y ahí, bueno, pues eh, por ejemplo se está negando... El, ...los últimos tratamientos contra la hepatitis C... Que, ...que pueden salvar vidas a gente que los necesita... ...para salvar su vida... Eh, no, se está, ...no se les están proporcionando, proporcionando los pesos mientras las comunidades autónomas y la administración carcelera eh, litigan ante los tribunales por ver a quién le corresponde el gasto, etcétera, ¿no? Pero bueno, quien dice esto eh, no se está aplicando tampoco el artículo 104.4 y 196 del reglamento penitenciario, que era a lo que se refería a la reivindicación de la lucha contra el FIES, de eh, descarcelación de los enfermos graves y terminales, ni siquiera, o sea, lo sueltan. Casi, casi para bueno casi casi sin casi para que mueran en la, en la calle ¿no? cuando lo que deberían hacer es soltarlos para que se curen en la calle ¿no? uh -huh. eh, y luego bueno pues con el tema de la de la cadena perpetua pues a la cadena perpetua que existía entonces que no la cadena perpetua encubierta, continúa existiendo que es la, lo que afecta pues a los multirreincidentes, que tienen varios bloques de condena sin conexidad que no se pueden refundir y entonces tienen condenas de, de bueno de, de ...sin límite de cumplimiento de, de, de, de cientos de años... ...que tienen que ser cumplidas, ¿no?... ...según la suma, ¿no?... Si, ...por ejemplo, si tienen tres bloques de 20... ...pues tienen que cumplir 60 años... ...sin más, ¿no?... ...pero encima a eso le han añadido... ...la prisión permanente revisable, ¿no?... ...luego, como motivos para seguir, para luchar... pues ...por ejemplo, una explotación laboral... Eh, ...inmunda, ¿no?... ...o sea, tremenda... Eh, ...no sé, la indefensión total... Eh, Eh, con la, desde la que se enfrentan los presos a, a, a, a situaciones que, que vulneran sus derechos y que y que y que pueden aumentar sus condenas bueno, eh, etcétera etcétera etcétera ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Sí, parece que todo este esta actitud eh, punitiva del estado se, se... Eh, va un poco en la vía de un poco desestructurar la cohesión social de, de las presas dentro de las cárceles no para un sí. poco eh, deshacer la posible protesta que pueda venir después podrías comentarnos un poco cuándo y cómo comienza a, a desarrollarse este movimiento eh, este movimiento anticarcelario ¿Cuáles son los orígenes bueno el movimiento anticarcelario no o sea no no ha cesado desde la y ya existía antes ¿eh? mm. pero se sabe poco todavía de todo eso pero Desde la muerte de Franco, vamos, o sea... Uh -huh, se uh -huh. puede hablar, pues, de... O sea, ha habido luchas anticarcelarias, ahora es cuando no las hay, ¿no? Uh -huh. eh, pues du du durante los años 70, la transición, la COPEL, que se movilizaron, pues, pues miles y miles de presos por la amnistía para los presos sociales y, y, y por una serie de reivindicaciones. Eh, no sé, luego, eh, a partir del... O sea, en el, en, el, en el 80 del 81 al 83... Bueno, en el 79 hubo una lucha bastante fuerte eh, de, de, por un grupo de presos y, y apoyada en la calle con, eh, para denunciar las, las, la represión de, del movimiento de koppel que había culminado en herrera de la mancha donde se estaba torturando a los presos aunque no era el único lugar eh, luego en el del 81 al 83 ante el hacinamiento hubo una movilización de miles de presos que, que, que por la que se logró Eh, la escarcelación de 7.000, ¿no? Uh -huh. Luego, a partir del 83, pues eh, pues empezaron a, empezó a haber eh, secuestros de, de, de funcionarios y, y tomas, decisiones, intentando la fuga. En la medida en que no se conseguía, se, se, se reivindicaba. Luego la gente fue yendo a parar toda ella a primer grado. Empezó la lucha de los presos contra el régimen especial, el régimen especial de castigo, uh -huh. que culminó pues en el APRE, el APRE, Eh, ...hubo multitud de motines eh, que se concentraron en, muchos en, en poco tiempo... ...después de eso vino el FIES... Eh, ...luego estuvo, hubo un, un tiempo de bastante... Eh, ...que no hubo conflictos y tal, desde digamos desde el 92, 93 hasta el 99... ...la cosa parece, parece que estuvo bastante tranquila... ...en el 99 saltó la lucha contra el FIES... ...y bueno, de la lucha contra el FIES acá... La lucha contra el sis ya no fue una lucha como las otras fue una lucha pues como mucho más restringida eh, no sé o sea muy limitada pero aún así es la referencia mejor que tenemos eh, la más cercana y, la, y, y de la que, que, de la que algunos hemos tenido experiencia y tal y después de ella pues ha habido intentos de restablecer lo, una, un concepto y una y una experiencia a la que se llegó ahí que es la de la del espacio de lucha intentos pues pues que que no han tenido demasiado éxito. ¿no? Ha habido no sé, ha habido varios varios intentos contra las grandes condenas, contra la cadena perpetua encubierta, eh, luego estuvo la la de esta cárcel igual postura, que fue eh, un fracaso y esto último pues es un intento de algunos presos basándose más o menos en las noticias que tienen de todas estas experiencias, pues de, de eso de hacer una propuesta ...una propuesta de lucha a quien la quiera recoger no uh -huh. una uh -huh. propuesta de lucha que hemos mencionado antes que empezó a difundirse mediante un texto ya en verano del año pasado esto bueno esto como como surgió y, y, y cómo y, y cuá exactamente es eh, cuando empezó, empezó trabajar, antes ¿sí? empezó antes uh -huh. empezó empezó a principios del 2016 en, en la cárcel de estremera en el aislamiento ...pues una serie de presos... ...dos de ellos habían estado en la calle... ...recientemente... ...habían conectado con un grupo de apoyo a presos... ...en Madrid... ...y entonces... ...empezaron a plantear... ...pues eso... ...una propuesta de lucha... ...ellos la plantearon... ...como una organización... ...así un poco al estilo de APRE... ...o de... ...o de... ...o de... ...o de, o de Coppel... ...eh... ...que la llamaban ASPRE... ...la Asociación de Presos en Lucha Activa... ...eh... ...con una... ...con una tabla reivindicativa... ...con un... ...con un calendario de luchas... ...etcétera... entonces Eh, los, ...los grupos de apoyo... ...los pocos grupos de apoyo que hay en la calle... ...que son somos más o menos libertarios... Eh, ...quiero decir, hay otros grupos de apoyo... ...pero que pertenecen, digamos, a la sociedad civil y tal... ...pero es, eh, tomamos eh, estos presos entraron en contacto con nosotros... ...con el Tocata y con el Grupo por Presos de Madrid... ...bueno, ya les dijimos que esa propuesta... ...para nosotros era demasiado vanguardista... ...demasiado jerárquica... ...que ya estaba todo decidido de antemano... Por, ...por unas pocas personas... ...habían nombrado, habían nombrado coordinador... ...encargados y tal... ...luego otros presos... ...que se fu fueron incorporando al debate... ...pues dijeron lo mismo ¿no?... ...por ejemplo... ...los presos que habían estado en colapso... ...el colectivo de artista de presos sociales y tal... ...entonces... ...de enero a junio... ...esta gente estuvo luchando... ...haciendo huelgas de hambre... ...ayunos y demás... ...pero también hubo un debate... ...que en, en, en junio fue... de ...pues el resultado que tuvo este debate... ...fue esta, esta propuesta... ...se retiraron... ...se retiraron las siglas se retiró el calendario de luchas y se, y se, y se planteó la tabla reivindicativa como una propuesta para ser debatida entre entre todos los que quisieran participar y, y, y para que los detalles se decidieran de forma horizontal entre todos ellos, ¿no? Entonces, con eso, lo que, se, lo que se intenta, bueno, tal como lo interpretamos nosotros, es restablecer aquel espacio de lucha, que era eso, era en primer lugar un espacio comunicativo, luego era un espacio de decisión, y luego también en un espacio de acción ¿no? entre entre los, pre los presos y la gente de la calle y esto viene a cuento ya lo decían en, la, en las propuestas que hicieron los presos de, eh, los presos en lucha contra el fies en la época es que los presos ¿no? hoy por hoy dado que todas las, la, de todas las medidas que ha ido tomando la administración carcelera van dirigidas a que no se pueda a que no se puedan comunicar entre ellos para luchar y eso se puede, se puede razonar y se puede analizar pues eh, sin apoyo de la calle es imposible que los presos eh, consigan eh, estar o sea discutir entre ellos una propuesta de lucha y ponerse de acuerdo porque porque están todos dispersos eh, aislados en, en, en departamentos y es casi imposible que se junten más de uno o dos. Eh, ...por prisión de los que están apoyando la propuesta, ¿no? Sí, eso, eso iba iba a comentarte... está eh, ...este eh, movimiento para organizarse en un colectivo... ...tiene unas dificultades añadidas... ...que son estas que mencionabas... Eh, ...sus integrantes eh, están dispersados... ...muchas veces eh, eh, además con eh, las comunicaciones intervenidas, etcétera... ...entonces bueno, pues me imagino que... Eh, eh, ...este proceso que me comenta, que nos comentas de, de, de, de debate... ...de empezar a, a organizarse, de decidir un nombre... ...de decidir, bueno, que será lento y será dificultoso... ...pero mencionabas ayunos, mencionabas eh, eh, huelgas de hambre, etcétera... ...¿cuáles han sido un poco esta, eh, estas actividades, estas dinámicas de lucha... ...que se han ido llevando en, en este año y pico que, que llevan? Eh? Sí, los presos que participan, que pueden, pueden ser unos 15 de momento... Eh, lo que han estado haciendo es, es ayunos mensuales, que es como un gesto por el cual, pues la gente, digamos, se, se suma a la, a, la, a la situación, ¿no? Eh, ayunos mensuales, eh, algunos los hacen, hay uno que los hace, por ejemplo, los tres primeros días del mes, hay otro, que y lo ha propuesto a los demás, que los hace tres días al mes, uno al principio, otro en medio y otro al final, hay otros que lo hacen simplemente un día al mes eh, y, y tal, ¿no? Eh, por, la, por esta tabla reivindicativa de 12 puntos y bueno aparte de eso se eh, han hecho huelgas de hambre pues por motivos personales algunos de ellos que luego la, han sido apoyadas por los otros compañeros huelgas de hambre así más largas ¿no? uh -huh. y han hecho huelgas de hambre también para apoyar eh, a los a los tres delleida que, que estaban siendo juzgados pues por apoyar a otro preso a, en un juicio por una contradenuncia le había denunciado a los carceleros por malos tratos y los carceleros le habían denunciado a él Eh, y bueno, finalmente fue condenado y esta gente de Lleida que fue a acompañarle en el juicio, pues al final ha sido condenada a su vez eh, por obstrucción a la justicia y tal eh, y luego están las nais contra impunidades entre las que está pues por ejemplo la madre de Soseta Río eh, que bueno, que han sido 15 personas relacionadas con ellas han sido procesadas por porque llevan, vienen haciendo desde hace años un escrache en el, eh, en el para, contra la guardia civil de arteiso por, por eh, digamos eh, eh, por la muerte de un chaval que murió en el 2004 en el cuartel de la guardia civil de arteís apareció ahorcado mm -hmm. luego desaparecieron las pruebas y, y la cosa no está nada clara bueno pues estas madres y estos familiares de presos y de gente que ha, que ha muerto en, en bajo custodia pues llevaban varios años Eh, denunciando la muerte de Diego Viña y finalmente les, ha, les han acusado de, de, de, de calumnias, injunias a la Guardia Civil por decir allí, frente a la iglesia donde la Guardia Civil celebraba su patrona ¿no? eh, la Guardia Civil tortura y asesina y al final las han condenado bueno, por los presos que sustentan esta propuesta se pusieron en huelga de hambre tanto en el primer juicio que fue en junio como después en el, en el que fue en noviembre Eh, estuvieron ocho días en huelga de hambre unas 12 personas eh, apoyando a la gente de la calle hay que decir que son los presos los que apoyan a, a la gente de la calle en lugar de la gente de la calle los presos ¿no? uh -huh, uh -huh. Significativo, sí sí sí sí sí, sí. bueno está este nuevo retoma este nuevo retomar de, de digamos eh, la acción directa en cuanto a, a la estrategia a llevar en la lucha anticarcelaria Eh, nos has hablado de la, de la parte represiva eh, nos puedes hablar de los resultados que hayan, que hayan podido venir de, de esta estrategia pues mira resultados resultados de esta de esta movida en concreto lógico los únicos resultados que se han obtenido hasta ahora son represivos es decir uh -huh. las represalias que se, ha tomado, se han tomado frente a, contra los que participan que no han hecho seguramente más que empezar uh -huh. porque a, a muchos de ellos los han trasladado y además les han les han intervenido la correspondencia luego en estas luchas por ejemplo la lucha en apoyo de, de josé antúnez pues eh, del año pasado ¿no? pues pues ha tenido como resultado que josé antúnez que se puso en huelga de hambre por un poco de luz pues pues está empezando a salir eh, a la calle en, en salidas así controladas o por ejemplo la huelga de hambre que hubo que esto me olvidó mencionarlo antes en la, en la lista esta de luchas que, que, que he hecho no la huelga de hambre de de Javier Guerrero Carvajal, uh -huh. pues bueno, él ahora mismo está en tercer grado, ¿no? Quiero decir que, que las, las, las luchas eh, tienen efecto, lo que pasa es que esta lucha es muy ambiciosa, o sea, uh -huh. esta lucha lo que hace es un análisis eh, exhaustivo de cómo está la situación en las cárceles, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pero vamos, su objetivo no es tener estas reivindicaciones, porque son muy muy ambiciosas y, y va en contra, digamos, va contra corriente de la política política ...penitenciaria del Estado, ¿no? Entonces es bastante difícil que se consigan... ...el, el, el objetivo es restablecer el espacio de lucha... ...es decir, uh -huh. que haya que haya comunicación, debate, coordinación... Eh, ...e intentos eh, por parte de, de una comunidad anticarcelaria... ...que está por formarse, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y fuera de la calle, fuera de la calle, que... Qué... ...o sea, fuera de la calle, fuera en la calle... ¿Qué, ¿Qué respuesta está viendo ¿Y qué se espera? Sobre todo, ¿qué se espera de, esta, de, de la gente? ¿Cómo puede ayudarse? En la calle, de momento, está viendo poca respuesta. Hay, hay hay dos o tres grupos, ha, ha habido intentos de, de hacer coordinaciones y tal, en la calle, digamos que la lucha anticarcelaria como que está de capa caída y, y, es, y sería necesario pues que nos remontemos un poco y tal, ¿no? Entonces no, no, no o sea, no, no ha estado habiendo demasiado apoyo. Lo que sí que ha habido es El, el, el, el la experiencia común por ejemplo ha habido apoyo a las NAIs y en ese apoyo eh, que, que ha habido que ha estado desperstigado no ha sido muy grande pero pero sí que ha habido apoyo en, en muchos puntos del estado bueno pues se ha participado junto con los presos y tal bueno lo que se espera lo que se espera bueno es que más gente se vaya sumando y, y bueno la, la, el llamamiento es es, es a, a a colaborar todos en el espacio de lucha. El espacio de lucha de la lucha contra el CIES se, se, digamos que se, se sustentaba pues en una red de comunicación que se había formado espontáneamente cuando un montón de gente, grupos y personas del Movimiento Libertario se puso a escribirse con los presos y a comunicarse con ellos, ¿no? Para que, y a partir de ahí fue cuando los presos pudieron pudieron hacer propuestas, las propuestas pudieron eh llegar a través de la calle a otros presos, luego lo, lo, las, la, los comunicadores de los presos pudieron llegar a la calle y en fin, ahí se estableció ese espacio de lucha a partir del cual pudo haber una cierta coordinación, ¿no? Pues eso es lo que lo que sería necesario que llegara a suceder ahora, creo yo, ¿no? que que participara pero simplemente prestando atención, o sea, en, en comunicándose Mucha gente y a partir de ahí que pudiéramos entrar todos en un debate o sea, para ver qué hacemos juntos, cómo nos coordinamos, etc. ¿no? Uh -huh. eh, has comentado, has comentado como, como requisito a cumplir por, eh, por, por esta est nueva estrategia política el recuperar el espacio de lucha eh, anticarcelaria que, que compartiría ambos espacios, eh, bien el de la cárcel y bien el de la calle, ambos a, a recuperar. Eh es. eh ¿qué qué, algún, qué otra carencia fundamental eh, podría subrayar que, en la que se debería incidir para, para reforzar la estrategia? Bueno, una, una, una, una carencia muy importante, una carencia no, una necesidad, ¿no? Es la de apoyo uh -huh. jurídico, ¿no? Uh -huh. Porque porque los monstruatos están en el orden del día y la impunidad, o sea, está prácticamente garantizada, que no otra cosa, Y entonces pues para, para poder denunciar malos tratos es necesario que haya que haya abogados que lleven uh -huh. que lleven las denuncias o, o que haya una red que sepa coordinarse pues con los abogados de los, de los servicios de orientación jurídico penitenciaria eh, que sepa pues apoyar a, a los presos a la hora de hacer denuncias a la hora de hacer recursos y tal entonces el apoyo jurídico sería muy muy importante ¿no? uh -huh, uh -huh. pero también la comunicación o sea gente que, va, que gente que se escriba gente, gente que vaya a comunicar ¿eh? Eh, y tal y desde luego la movilización o sea gente que vaya a las puertas del jugaás a las puertas de las cárceles eh, eh, a reivindicar ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí, quizás haya por, eh, por parte del estado una, una estrategia que pa parece que bastante efectiva de invisibilizar eh, el movimiento ¿no? en eh, y eh, eh, como como crees que, que, que es esa estrategia o sea cómo logran eh, eh, invisibilizar o apartar ese movimiento un poco de las reivindicaciones digamos más conocidas eh, dentro de la sí. sociedad lo primero es, es por la ambigüedad de la ley ¿no? uh -huh. porque porque todas las situaciones que vulneran los derechos por así decirlo pongamos por ejemplo el fies no uh -huh. están blindadas jurídicamente no vamos a decir legalizadas sino que están blindadas jurídicamente de manera que entonces la por ejemplo la ley orgánica general penitenciaria que por otra parte ahora dicen soyído que la quiere reformar con lo cual o sea esta ya es ya es mala pero pero si la reforman en el sentido fascistizante uh -huh. que llevan estos en su política criminal pues lo llevamos claro no uh -huh. pero bueno ya, la ley orgánica general penitenciaria con todo su progresismo y el reglamento Prácticamente lo legalizan todo, ¿no? Legalizan las torturas, los malos tratos, dada la situación, porque claro, cuando un preso denuncia malos tratos, eh, resulta que, que los, los malos tratos los ha surgido eh, él solo contra un montón de guardias, y los guardias le denuncian a él y, y, y, le, y le condenan a él por, por lesiones porque se han torcido la muñeca pegándole, ¿no? Luego están los medios de comunicación. Los medios de comunicación, los, los sindicatos de carceleros se están haciendo desde hace tiempo y últimamente ha reciado mucho una campaña eh, eh, porque quieren que se les considere agentes de la autoridad y que se condene a los presos a, por atentado a la autoridad cuando supuestamente les agreden. Y entonces están denunciando agresiones de los presos, que la mayor parte de las veces son mentiras, tergiversaciones, situaciones en las que han sido ellos los que han agredido a los presos, ¿eh? ...y lo denuncian como agresiones... ...se ponen ellos como víctimas ¿no?... ...y los medios de comunicación... ...les apoyan ¿no?... ...en fin... Eh, el, el, el, la, la, la, la, ...la impunidad... Y, ...y la arbitrariedad pues está... ...está garantizada de muchas maneras... ...pero sobre todo... ...por estos dos cerrojos ¿no?... ...la ley... ...la ley... ...que realmente la ley... ...o sea este tema del principio de legalidad... ...nosotros estamos por el apoyo jurídico... ...pero no por las estrategias... ...exclusivamente legalistas... ...porque... Mm. ...porque lo que decimos es que no que echa la ley e echa la trampa... ...sino que echa la trampa echa la ley, ¿no? O sea, ya la Ley Orgánica General Pintanciera lo que hizo fue... ...legalizar las medidas que se habían tomado para acabar con el movimiento de Coppel... ...y eso no... ...o sea, nosotros no tenemos mucha continuidad... ...pero el Estado sí que la tiene, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y luego están, pues eso, los medios de comunicación... ...y por otra parte nuestra atomización, ¿no? Porque la atomización que han conseguido con los presos y que han hecho todo lo posible por lograr y siguen haciendo, porque hay un montón de mecanismos para lograr esa atomización, también existe en la calle. ¿no? Y en la calle hay muy pocos grupos organizados, hay muy poca muy poca eh, tendencia pues a, a, a coordinarse, a plantearse objetivos serios y tal. Estamos muy dispersos, muy atomizados, muy dependientes de los de los medios estos de incomunicación, muy muy a merced del, del Big Data, igual que dentro, ¿no? de la manipulación de, de la informática, etc. ¿no? Uh -huh. Bueno, y ya a ver, hablando un poco de, de estas dificultades añadidas que tenemos, mm, eh, de cara al futuro, eh, ¿hay alguna iniciativa o actividad eh, que quieras dar a conocer para que la gente sepa y se sume? Pues... Pues no porque o sea la actividad la actividad es simplemente participar en el espacio de lucha este y, y o sea que sería pues escribirse con los presos eh, llegar a las cárceles eh, eh, difundir la propuesta esta propuesta u otra u otras propuestas no participar en el debate uh -huh. ¿eh? y a partir de ahí eh, claro a partir de ahí sí que habría que eh, buscar ...la coordinación, ¿no? Desde el principio, ¿no? Encontrarnos entre nosotros y procurar ponernos de acuerdo, no simplemente por Internet, de una manera así, eh, no sé, una cosa es la informalidad y otra cosa es eh, hacerlo de forma bueno, de forma amorfa, valga la, la, el contrasentido, ¿no? Uh -huh, uh -huh. En fin... Eh, la cosa eh, la cuestión es que la cosa está como muy como muy muerta ¿no? uh -huh, uh -huh. Sí. muerta quiero decir muy hay una gran pasividad una gran indiferencia entonces eh, hay que salir en primer lugar de esa indiferencia y, y hacer hacernos señas para, para que sepamos unos y otros que estamos ahí y a partir de ahí eh, ponernos en, en, en, en, en relación comunicarnos y coordinarnos ¿no? eso es eso es no parar y mantener la llama encendida Eh, más tiempo. Oye, Fernando, pues un placer. La verdad es que ha sido muy, muy interesante. Seguro que nuestros oyentes también, eh, muchos de ellos desconocían eh, la propuesta y, de hecho, probablemente muchos aspectos de la lucha anticarcelaria de los presos sociales. Y, y la verdad es que nos parecía muy importante darle, bueno, pues visibilizar esta esta, si se, esta problemática que tenemos en esta era moderna que vivimos. Sí. Y, y bueno, pues eso, muchísimas gracias por participar en nuestro programa. Y aprovechamos para, para recordar a nuestros oyentes que eh, Tocata también tiene eh, programa, bueno, en un montón de radios, incluyendo Irola Irratia. Y, y, sí. y en concreto en Irola Irratia, igual John, tú sabes... Eh? Sí, en Irola Irratia emite los, los miércoles, eh, me parece que a las siete y media. ¿Puede ser, Fernando? A las siete. Sí y media creo que es me, me suena que sigue sí, ¿eh? pero no sí. estoy nada seguro ¿eh? ya no no no de, de hecho vosotros sonáis en un montón de radios no en radio medio sí. sí. clara bueno un montón de ellas solemos decirlas en todos los programas pero no pero ya no decimos el horario porque entonces ya no nos entregaríamos sí, sí. mucho rato se alarga muchísimo sí, sí, sí. oye pues eh, eh, lo dicho muchísimas gracias bueno, por eh, una cosa, una cosa eh, quiero decir ¿no? Sí, por sí. supuesto sí. Que, que hemos se ha publicado un artículo en, en el 15 a sucena mm -hmm, motivos bendiciones eh, y, y sí sí es verdad Sí, sobre este tema tema, ¿no? O sea, que es un análisis de cómo están las cosas mm. y además viene la propuesta, ¿no? En Eso ahí. es. Eso es importante, hacer la reseña Motivos, condiciones y posibilidades Para una lucha social anticarcelaria En el es último ese. número de Quincha Susena, este que tiene más de 200 páginas Sí, y, y, y bueno, muy recomendable muy... Una lectura muy recomendable Obligatoria, de hecho, sí, sí, sí. Bueno, pues... Pues eh... ha sido todo un placer, Fernando Y pues nada, pues eh, ya Te emplazamos para, para otra conversación Más adelante Bueno, cuando, cuando queráis, cuando queráis Y no sé, gracias por, por, por la oportunidad de De, de poder hablar de esto en, en la radio y, y bueno, pues ahí estamos Muchas gracias a ti Muchas gracias Fernando Venga, un abrazo un, un abrazo. abrazo Las cárceles para sus dueños La tortura para el verdugo La comida para las ratas La libertad para quien la quiera de verdad Las cárceles para sus dueños La tortura para el verdugo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 Y vacías de entender. Y en la calle corrando y matando al personal y tú entre los barrotes. Que en las cárceles, ay no sientes ni pocos culpables. Y en la calle los cuatro de turno están apoyando la violencia sin más. ¡Diablos! De primera y segunda clase. Y no es según tu delito, no es según qué tipo de tipo. Matar por matar es una ley. Amar por tomer sufre castigo loco no punto ese dios donde te habretido Horrelaxe egin dugu beste barazki bizidunak saio bat Badakizu eundasazpi.gost, fm, irola irratian Eta bueno, interneten bat lekutan Eta e, gaurkoan ikusi duzuenez, ba, elkarrizketa e, polita auki dugu etokata.info kidearekin Eta e, bueno, gauza interesanteak, oso interesanteak lantzeko aukera paregabea beha, eman digu E, gainera, ba, hori hemen Euskal Herrian e, lan duta dagoen gai, gai potoloa, oso, oso, oso, sen, oso barruan sentitzen duguna, eta oso, oso konsiente izaten garena ba, e, zelako sufrimientoa bizi duten e, kartzeletan, ez da, Jon? Bai, bai, egize bai, da, hori diskurtsoa oso barnera tutez dekogule, baina sarritanei igual fokoa ez dugu behar bestez abalduten eta igual lar tretan gara bakarrik e, e, preso sektore jakin batean, eta igual preso politikoetan lartza kontduiten garela eta iztuiten gara purbet preso guztizien edo preso sozialen e, goerataz, eta kontduiten hartu ba, gure diskurtsoa beti izan dela purbet de klase, ez, tradizionalmente, eta bueno, kartxela ba, instrumento de klase bat izenik, ba, Kritikea purre sorrostu, gehau sorrostu inbako zan, eh, artean. Dano dakigunez, ba, preso politikoen eta presoko komunen e, goera, hainbesteko e, horra da, eta, bueno, ba, ba, dabil, dabil guzen e, gatazkak ba, e, norabide berean bebultzetan dabil ez da, da, ongi etorri zendaitezela danak, e, era berean. Ose da, hose da. MN e, e, preso sozialek eta preso politikoek sufritzen duten errepresioa, ba hori, jasangaitza da, ezaguna da preso politikoena eta latza oso preso sozialena ere aipatzekoa zen eta gaur ekarri dugu gai e, hori ona. Eta bueno, esen bezala, horrela maitzen dugu gaurko saioa. Hemen ateioka baditugu e, debuti eta Astola euren Laura del suicidio egiteko, Oirolako e, programa apartenen artean, apartenetakoa. Eta, bueno, eurekin itxiko zaituztego, agurtzeko, kantatxo bat ekarri dugu, Jon, zer dauko agurentxe bertan? Ba, ointxe, apurrete, konklusio emoteko geure gaurko saio sorra honi, ba, barrika daifiniko dugu, el ultimo bagon. Agur!